Puertas abiertas en el CIP-ETI de Tudela el martes 27 de marzo a las 6 y media de la tarde en el edificio central. Bachiller de Ciencias y Tecnología con asignaturas como Tecnología Industrial, Dibujo Técnico, Mecánica, Electrotecnia y Electrónica. Bachiller con enfoque práctico orientado hacia ciclos formativos de grado superior de perfil técnico-industrial. Fechas de inscripción del 9 al 13 de abril. Más información en etitudela.com. ...la actualidad de Navarra y La Ribera... Contado desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Ya lo han escuchado en el anuncio promocional. También saludando a los oyentes que se conectan a través de Facebook Live. Recuerden, 96.0, internet Radio Tudela.com, y a través de FacebookLive.com pueden ver a los protagonistas. En este caso, vamos a dialogar con el director de la Eti de Tudela, el señor Juan Carlos Ciria Fabrique, con quien ya tenemos el gusto de saludar, que un año más vuelve a celebrarse las jornadas de puertas abiertas bachirato. Tecnológico, bienvenido. Hola, muy buenos días, Paul, y a todos los oyentes que nos puedan escuchar. Como hablamos, será el próximo martes, estamos a jueves, eh, será a las seis y media de la tarde eh, dentro de el, la avenida de Tarazona en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Un día para enseñar todas las eh, propuestas eh, de enseñanza que se van a poder eh, impartir en estas dos modalidades, bachillerato y ESO. Sí, a nosotros nos va a tocar el bachillerato, pero es un momento importante para el alumnado que potencialmente esté pensando en seguir estudiando y para las familias para conocer todas las posibilidades y visión. Ya estamos planificando el curso escolar 2018-19, por lo tanto, es muy bueno informarse, ir directamente a los centros y saber la diferencia entre un bachillerato y otro, entre... ...bueno, pues cualquiera de las características y del propio proyecto educativo que tengan los centros. Un proyecto educativo que se basa, por un lado, en, el, en la tecnología, en el bachiller tecnológico... ...con tantas opciones como las que tiene y también todo lo que tiene que ver con la ESO. Sí. Como digo, en nuestro caso no, no tenemos educación secundaria obligatoria, el Centro Integral Politécnico ETI es a a posterior, eh, es decir, la educación posobligatoria, y en concreto ahora es el plazo de, del bachillerato, pero incluso dentro de los bachilleratos hay unas diferencias y hay unas marcas. ¿no? Entonces, el bachillerato de Ciencias, Ingeniería y Tecnología que nosotros ofertamos y que desde el centro se oferta, tiene un carácter, bueno, con unas asignaturas, tal y como decía el anuncio, dibujo técnico, electrotécnico tecnología industrial, electrónica, mecánica, que van muy directamente para preparar al alumnado una formación a ciclos formativos de grado superior. Es decir, no no es nuestro objetivo ir inmediatamente después del bachillerato a hacer la EBAU y pasar a la universidad, sino hacer eso un ciclo formativo, una formación técnica e industrial en cualquiera de las áreas de la electricidad, la electrónica, la mecánica, la informática ir el mantenimiento industrial que la verdad es es que hay una demanda y incluso en nuestra zona pues pues muy importante de esos per, de ese perfil profesional. Y una pregunta sí. que todo el mundo también se hace, ¿no? Cuando empieza, sobre todo los padres, ¿no? Pues le, lo que les gusta es que una vez que saquen los estudios que tengan buenos profesores, que estén bien formados y una vez que terminen de estudiar, pues bueno, si quieren seguir estudiando, perfecto, y si quieren incorporarse al mercado laboral, pues también bien. Hay un ingrediente muy importante en la educación, que seguro en todas las etapas de la eh, de la educación, que es que se está evolucionando. El alumno va, va cambiando, va cambiando normalmente a mejor, porque se va formando, porque va eh, formándose no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Y a todo ello le tenemos que ayudar. Le tenemos que ayudar desde las familias, evidentemente, pero le tenemos que dirigir ese aprendizaje desde, desde la profesión, desde los profesionales en la educación, tanto pública como concertada. ¿no? Por lo tanto, eso lo vemos cada vez más. ¿no? Lo, ¿Qué es lo importante? Lo importante es una buena orientación y, y que acierte el alumno en que ...lo que él quiera hacer y que sea un reto, sea una meta... Y digo, ...yo voy a hacer bachillerato, yo voy a hacer un ciclo, yo voy a hacer lo que sea... ...porque poder, pueden todo el mundo con trabajo diario, con constancia y con ilusión... ...y dejándose llevar un poco de las directrices del profesional, del profesor... ...pues puede ir llegando a las metas trimestrales, luego finales, etcétera... No, ...eso es lo importante, tener claro que hay que estudiar, que hay que trabajar... ...todos los días, pero en cualquier nivel en cualquier nivel que, que llevemos. ¿no? Y, y como digo, de ahí va de la mano la evolución, el desarrollo. El alumno va creciendo, va viendo nuevas posibilidades, nuevas etapas. Y dices, anda, pues ahora quiero seguir estudiando. Fenomenal. Eso es que hemos ido consiguiendo bueno pues, pues bueno, pues los objetivos que, que pretendemos y para lo que estamos el profesorado. Y de, de igual manera. Eh, ...por lo menos desde nuestro centro que está muy ligado con el mundo laboral... ...o muy estrechamente, más directamente relacionado... ...pues ves que en un momento determinado te puedes salir un poco de lo que es el camino... ...porque tienes una cualificación profesional, un título que te lo acredita... ...y puedes pasar pues al mundo laboral a través de las ofertas... ...y a través de, de, bueno, pues de cuestiones de, de trabajo que puede ser contratado... ...por una empresa de nuestra zona". Nos situamos ya en el día, en este próximo martes a las eh, seis y media de la tarde, ¿cómo que se van a encontrar las familias, los alumnos que acudan? Sí, se van a encontrar en el edificio central, ahí en la avenida de Tarazona, con profesorado de bachillerato en el aula de tecnología industrial de bachillerato, es decir, en las aulas y en las instalaciones donde el profesorado le va a describir qué es el bachillerato, qué diferencia puede haber, Con, con algunos otros y sobre todo bueno pues las características de nuestro bachillerato la metodología que van a, a llevar a cabo la metodología vía proyectos las prácticas hay unos contenidos curriculares que evidentemente hay que hay que llevar a cabo pero también a veces la diferencia pues puede estar en las metodologías metodología más activa metodología más de desarrollar a través de, de, de procedimientos de prácticas etcétera bueno ese es el eso es lo que se van a poder encontrar y que yo animo a cualquier persona que tenga alguna oye, voy a ver ¿eh? voy a ver voy a preguntar directamente voy a recibir una información de primera mano del profesorado y que bueno pues que luego libremente decidan. Lo recordamos, el bachillerato que se imparte en la ETI tiene aspectos que lo diferencian, lo ha comentado el director, pero nos gusta recalcarlo. Aulas de tecnología, aulas de electrotecnia, eh, mecánica, electrónica, metodologías que se utilizan eh, eminentemente prácticas y en determinadas asignaturas basadas también en, en el método de proyectos, que es algo que, que te ponen en el día a día de, de lo que está habiendo. Procuramos que, que sea ahí, eh, esa metodología activa de proyectos es que el profesorado tiene que tener una coordinación y que todo eh, bueno pues se va dirigiendo a, hacia un contenido organizador de distintas asignaturas en el cual tiene un enfoque vía proyecto. Y antes de finalizar esta entrevista también hay que decir que en nada salen los eh, la apertura para los ciclos y las pruebas de acceso. Sí. Ya que estamos en bachillerato y en la eso pues eh, decir una información ahora mismo toca eh, el bachiller y posteriormente en mayo va a ser las inscripciones en ciclos formativos tanto de grado medio como grado superior no quita una a la otra ¿eh? en Navarra tal y como es el procedimiento bueno pues pueden ser complementarias y luego ya decidirlas es decir que hay que hay muchas dudas no pues bueno lo que sí es fundamental e importantísimo inscribirse porque si uno no se inscribe luego ya comienza el proceso y es muy difícil hasta septiembre pues tomar bueno pues una plaza. ¿no? Por lo tanto, ahora, bachillerato, eh, inscríbete si tienes cualquier posibilidad de que quieres hacer esta, estos estudios. Recomendación, por lo tanto, la que está usted realizando a los padres, madres y alumnos que nos estén escuchando. Efectivamente, es que es, es fundamental y ahora es lo que toca en cualquier nivel y más en la comunidad donde estamos porque el procedimiento es muy exhaustivo y es muy claro. Todos los datos entran en el programa EDUCA, todos los centros estamos colgados de una aplicación informática y hay un control eh, bueno, que lo que intenta ser lo más ecuánime, lo más justo y que bueno, luego al final la valoración es muy clara, son las notas. Eh, ...quería apuntar también algo más, que estaba... ¿quería decir algo más? Sí, sí como que eh, como coincide, ahora mismo también están las pruebas de acceso a ciclos formativos... ...coinciden el tiempo, tanto para grado medio como para grado superior... ...entonces que lo sepan que en etitudela.com tienen toda esa información... ...y que es del 19 al 27 de marzo, como coinciden y habrá personas... ...pues que igual mmm, no van a concluir los estudios o por las circunstancias que fueran, pues están preparando una prueba, ahora hay que inscribirse en la prueba. Si no, luego la prueba no se puede hacer. Hasta el 27 de marzo, prueba de acceso, tanto a grado medio como a grado superior. Las dos propuestas que están ustedes escuchando, eh, siempre con, eh, con la mejor de, de la comunicación, porque eso es de lo que se trata, de comunicar lo que tenemos muy cerca de, de nuestras localidades, eh, ampliados y con los brazos abiertos para cualquier comunidad cercana que quieran preguntar. De verdad, eh, Paul, que lo que más importa es que el alumno, que la familia, que acierten, que consigamos un éxito lo mayor posible, ojalá fuera del 100%, y el éxito es que el alumno accede a unos estudios que puede llevar, que se va a comprometer y que, bueno, pues va, le va a dar una continuación y una formación. Eso es lo que pretendemos todos, no tener ni más ni menos, sino que acierten y que consigan titular una formación y que les pueda dar... Bueno, pues esa cualificación profesional para luego insertarte en el mundo laboral. ...o en lo que tú quieras. Será el martes que viene a las 18.30 horas... Eh, ...día, como ya estamos hablando... En, el, ...en la avenida Tarazona, en el edificio central... ...las fechas de preinscripción es desde el 9 al 13 de abril... ...pero esta jornada de puertas abiertas sí. es el próximo martes. Eso, nos pilla luego la Semana Santa... ...y en fin, pues las puertas abiertas lógicamente deben ser antes... ...para que luego, después de Semana Santa, del 9 al 13 de abril... ...pues las familias, los alumnos puedan hacer la inscripción correspondiente. Gracias por haberse acercado hasta los estudios de Radio 2 Radio. Gracias a ustedes.